A todos los amigos, a todos los vecinos, quiero agradecer profundamente el que, a los que están presentes, a quienes sé que desearían hacerlo, pero por horario laboral es imposible, y a los medios periodísticos que serán vehículos de este mensaje. Priorizamos el horario de que los medios puedan transmitir este mensaje a la presencia de la gente, para que pudiera seguir trabajando y esto pudiera transcribirse fácilmente a todos los medios. Tal lo indica la carta orgánica, vengo a cumplir el mandato de inaugurar un nuevo periodo de sesiones ordinarias de este Consejo deliberante, a dar cuenta de los actos de gobierno, a adelantar algunos trazos gruesos de la política municipal para los tiempos venideros ...y dar valor y contenido a lo comprometido en la plataforma electoral del 3 de mayo pasado. La ciudadanía votó y se expresó en su libre potestad de elegir... ...de manera muy diferente para cada estamento gubernamental... ...pero con un denominador común... ...envió un mensaje de mayor y mejor convivencia entre sectores. Nadie debe verse común y dueño de la verdad... ni a broquelarse en un pensamiento que conlleve la visión de convivir como enemigos, en vez de circunstanciales adversarios políticos. Todos somos actores de una sociedad plural. Este mensaje es para todos nosotros, pero especialmente para algunos que deberán rever actitudes en base a los fracasos de los últimos años y a la fuerte responsabilidad hacia los que gobernamos de no ser poseedores de toda la verdad. El país tiene muchas asignaturas pendientes. Más allá de los roles que otorgan determinadas representaciones institucionales, estoy convencido de que todos tenemos derecho a participar y ser oídos. Los intendentes, en representación de nuestros vecinos, tenemos muchos aportes para hacer... en lo que hace a los sistemas de coparticipación, a la reforma política, a una distribución geopolítica distinta del país, en el que se tenga en cuenta las economías regionales y las necesidades específicas de cada sector. Notamos con satisfacción como uno de los puntos de debate a nivel nacional vuelve a ser el federalismo. Para nosotros no es una discusión nueva, sino un viejo reclamo. Hasta hace poco sentíamos que predicábamos en el desierto sin acompañamiento de las fuerzas que eran oficialismo nacional. Seguramente los argentinos tendremos muchas diferencias en cuanto a cómo hacer efectiva esa visión federal de nuestra Constitución. Pero si repasan los últimos mensajes de apertura de sesiones de este mismo Consejo Liberante, verán que es un reclamo repetido por años. Es un debate... que no debemos y que seguramente se actualiza que no debemos y que seguramente se actualiza justamente cuando faltan pocas semanas para que se cumplan 30 años del histórico anuncio del traslado de la capital quisiera Raúl Alfonsín es momento de repensar no tanto la idea particular sino los ideales que la motivaron una buena excusa ...para discutir estratégicamente el futuro de un país... ...que debe encontrar nuevos equilibrios... ...sin duda, poco ha cambiado para bien en materia de federalismo... ...desde aquel 16 de abril de 1986... ...cuando Vietnam se anunció una idea revolucionaria... ...esta nueva etapa de gobierno tiene cambios en la estructura de su organigrama... ...que responden a ecuaciones de una realidad cambiante... La creación del área de desarrollo humano tiene que ver con una perspectiva de adaptación del Estado a nuevas demandas y a renovadas formas de expresarlas. El desarrollo humano es un proceso por el cual una sociedad mejora las condiciones de vida de sus ciudadanos a través de un incremento de un instrumento de un incremento de los bienes con los que puede cubrir sus necesidades básicas y complementarias. y de la creación de un entorno en el que se respeten los derechos humanos. Implica la cantidad de opciones que tiene una persona en su propio medio para hacer o hacer lo que él desea hacer o hacer para colaborar con el medio donde habita. A partir de esa perspectiva, la idea es promover desde la municipalidad en la integralidad de su gabinete planes y programas de intervención social articulados internamente entre la Subsecretaría de Derechos Humanos, Promoción Social, Desarrollo Comunitario, Cultura y Deportes que se suman a esta perspectiva. Siempre entendiendo que la necesidad es construir en redes, con el Estado en todos sus niveles, como actor central. Quiero anunciarles... que ya comenzamos a trabajar en la conformación de la Mesa de Desarrollo Humano de Vietma, donde todos los niveles decisorios de la política pública intervengan como operadores sociales. Ya tuvimos un primer encuentro preparatorio con amplias coincidencias. A partir de este nivel organizacional, luego trabajar con las entidades intermedias que tanto hacen en la ciudad. Estamos convencidos que con miradas distintas, pero asumiendo las responsabilidades vamos a nutrir el trabajo primero con coincidencia desde el Estado y desde ahí vamos a integrarnos a esta magnífica red de ONG con que cuenta la ciudad y que hacen al sostenimiento social de manera mancomunada. Nuestro mayor orgullo es que en Vietnam siguen los mejores índices de servicios básicos de los más de 2.400 municipios del país. En estos meses se dio un enorme impulso a la provisión de cloacas, llevándolo a más de 3.500 personas. De esta manera, más del 97,5% de los se tiene cloaca, 99% agua y luz, y el 95% gas. En este... En este punto, quiero ratificar nuestra predisposición a las nuevas ideas, pero advertir que algunas pueden resultar muy atractivas en una visión cortoplacista, pero pueden significar grandes problemas poco tiempo después. Flexibilizar normas para desarrollos inmobiliarios nos puede implicar la baja del nivel de vida en general. Para acompañar las obras de infraestructura en servicios básicos, el cronograma Casa Viedma, el programa Casa Vietnam sumó el rubro de conexiones domiciliarias, de manera de garantizar una pronta incorporación al servicio. Se trata de un subsidio, no un crédito, para la terminación de viviendas iniciadas con esfuerzo propio, y es la única alternativa estatal para la construcción destinadas a familias vulnerables. La preocupación por el trabajo es transversal a todas las áreas y debe impregnar cada región de gobierno. No podemos dejarnos encandilar por las últimas estadísticas oficiales nacionales disponibles, que dan cuenta de una situación prácticamente de pleno empleo y niveles de pobreza muy bajos. Un gobierno atento no puede subirse a ese optimismo extremo. Quienes vivimos la década del 90 sabemos que hoy las situaciones de marginalidad están focalizadas, que Vietnam ha logrado una situación general mejora de otras ciudades, pero las olas extremas de triunfalismo, pesimismo, destructivo, son incompatibles con el ejercicio diario de la política. En términos de inclusión, la capacitación es una herramienta en la búsqueda por igualar las oportunidades. Por ello, continuamos con el programa Becas Pie para incentivar la terminación de un estudio o capacitación especialmente para jóvenes. Así, más de 500 vierneses recibieron sus diplomas de formación laboral por participar del programa municipal Quiero un Oficio. El próximo objetivo... ...es diseñar una capacitación en oficios... ...que tenga en cuenta procesos colaborativos sociales y laborales... ...en términos de economía social. En materia del accionar de derechos humanos... ...abonamos también un paradigma del trabajo en redes para promoción... ...para la prevención y la difusión de los derechos. Nos planteamos con un objetivo para el futuro inmediato... ...la elaboración de un trabajo de actuación e interacción... con otros estamentos públicos para el abordaje y seguimiento de situaciones complejas. Asimismo, con la lógica del desarrollo humano, abogamos por una mayor interacción con los talleres de oficios para introducir charlas informales sobre convivencia, derechos y obligaciones ciudadanas. La cultura... Ha tenido un rol preponderante. Nuestro propósito es generar procesos de participación artística en el plano colectivo, partiendo la identificación y valoración de la singularidad de los actores locales. Tuvimos en 2015 cargado de actividades. Se puso en marcha la Feria Municipal de Artesanos, que funciona en la Plaza Alcina. Se constituyó la Comisión Técnica y se dotó a los artesanos de puestos móviles. La jornada de educación por el arte, el ciclo de bandas locales, el circuito de teatro infantil, el festival de títeres, el salón de artes visuales para artistas nobeles, el séptimo encuentro infantil, el séptimo encuentro de arte infantil, las prácticas tangueras, la semana de las artes, el concurso de bandas jóvenes divino tesoro y el primer encuentro de jóvenes con el arte, el verano cultural con el ciclo del cine nacional. las charlas de astronomía en el cóndor, las actividades culturales en la colonia de vacaciones y en la costa del Río Negro, entre otras, conformaron este exitoso paquete de actividades. La fiesta del mar y la campante, con sus recitales masivos y la elección de la reina, fueron convocantes y lograron plena ocupación en esas fechas. Trabajamos en gestión asociada con la Universidad Nacional de Río Negro, la Universidad Nacional del Comahue Cursa, ALCO, Colectividades, Asociación Cooperadora del Centro Municipal de Cultura, Asociación Cooperadora del Hospital, Sonoridad Andina, Juntas Vecinales, Secretaría de Cultura de la Provincia de Río Negro, Fotoclub de Viedma, PCN, Biblioteca Popular del Arte, El Galpón de Sida, Museos, Fundación Creando Futuro, Instituto Nacional de Teatro, Fundación Cultural Patagonia, entre muchas otras. La Feria del Libro tuvo tradición brillante. con el lema, probar con las palabras, 60 editoriales, 30 estran, y una decena de escritores presentaron sus obras, con los dos universidades y múltiples instituciones, más de 5.000 personas asistieron a la feria. Las bandas populares locales tienen sus espacios como en el escenario del Parque de la Ciudad Intendente Jorge Ferreira, en su tercera edición, en el escenario mayor del Cóndor, componiendo espacios para su experiencia y difusión. Uno de los objetivos de este año es continuar ampliando la oferta de espacios, de expresión individual y colectiva, generar la interacción comunitaria a través de las actividades culturales y respaldar la formación de iniciativas independientes. En los últimos años hemos avanzado fuertemente en la recuperación de nuestro patrimonio, especialmente edilicios. nos dejamos en nuestro objetivo de crear el Paseo de Museos de la Manzana Histórica, poniendo el valor la rica diversidad arquitectónica. El propósito final es la integración de los edificios de la calle Colón, Iriboyen y Rivadavia, de manera de que cualquier vecino turista ingrese por una de las arterias y tras recorrer el rico patrimonio puede egresar por donde desee. En este marco, Iniciaremos este año la recuperación de la denominada plaza seca, como hemos comprometido en la campaña electoral. Aplausos. Viedma es una ciudad donde el deporte en todas sus facetas tiene una especial consideración. Entendemos la actividad física, el deporte y la recreación como instrumentos para la formación de nuestros niños jóvenes y adultos, para la prevención y la prevención de la salud y como agentes para la integración social. Como tal, ocupan un lugar preponderante en la definición de las políticas públicas municipales. Sabemos que la actividad física es un medio educativo, formativo y un factor fundamental de salud de la población, siendo también un instrumento para preservar, alcanzar y elevar el nivel de calidad de vida. Pusimos el acento en sumar ofertas para personas con alguna discapacidad y para adultos con riesgo cardiovascular o enfermedades crónicas. Estamos convencidos de que además de desarrollar el deporte de competencia, la misión central del municipio es propiciar que cada viernes se practique actividad física de acuerdo a sus posibilidades. El objetivo es fomentar la actividad física, pero también la contención ...y mantener cuerpo y mente en movimiento. Los mayores... ...tienen su espacio... ...la manera sistemática en las casas de días... ...en el programa Los Abuelos Se Divierten... ...y en las colonias de verano e invierno. En materia de desarrollo humano... ...las colonias de vacaciones... ...permitieron la inclusión de centenares de chicos. Con las múltiples opciones... ...más de 14.000 se distribuidos en sedes municipales... actividades barriales, escuelas de atletismo, canotaje, natación, Liga Municipal de Babi Fútbol, Newcom, Volley, los torneos barriales de atletismo, los de Bienma Juega, entre otros, participan de distintas actividades que propone y acompaña el municipio. Durante el verano los paradores en el río y mar fueron un éxito. De lunes a domingo, durante enero y la primera quincena de febrero, las playas ofrecieron alternativas recreativas para todas las edades. Pusimos el acento en la capacitación de profesores y estudiantes, aprovechando el liderazgo deportivo de Vivierno en la región y su prestigio como centro de formación, principalmente a través del Instituto de Educación Física y la Universidad de Río Negro, que sumó la licenciatura. Además de persistir con estas políticas inclusivas y acentuarlas a través de una interacción mayor con las áreas de contención, seguiremos fortaleciendo a Vietnam con su liderazgo regional. Esto implica continuar sumando servicios, infraestructura y logística en la zona del Ángel Cayetano Arias con el norte en un centro de mediano rendimiento deportivo. Seguimos insistiendo ante Nación para la actualización de costos para comenzar con la tan mentada pista de atletismo y la autorización para utilizar los recursos ya enviados. Como todos saben, el municipio licitó la construcción del cerco, cotizó una única empresa que presentó convocatoria de acreedores. Los fondos están en una cuenta específica a la espera de las resoluciones solicitadas. a pesar de los dichos de alguna dirigencia política que conoce de chicanas, pero poco de gestión. Tenemos otros proyectos que forman parte de la agenda de desarrollar con el Estado Nacional y Provincial, como la pista de canotaje, donde se prevé un camping, el albergue para el centro de menor rendimiento, el estadio único y nuevas áreas deportivas. En los últimos meses concretamos obras largamente anheladas, Se conjugaron una importante inversión municipal con erogaciones millonarias y la concreción de gestiones a nivel provincial y nacional, iniciadas en algunos casos hace años. Precisamente, este es un aspecto que muchas veces no es tenido en cuenta por algunas visiones simplistas. Construir una obra financiada por otro estamento implica la priorización de las necesidades de elaboración y presentación de proyectos, ...constantes adecuaciones técnicas y presupuestarias... ...y mucho más en un contexto inflacionario... ...ejecución y pelea por los fondos... ...allí radica el evidente éxito de estar allí... ...donde un beneficio haya para un bienvense. Entre las obras más esperadas están en marcha... ...el Parque del Grano para inaugurar en próximos días... ...la calle Buenos Aires... ...el Centro de Atención Municipal en el barrio La Valle... ...concretamos la bajada del Espigón... ...se asfaltó la Costanera Norte... ...se refaltó la calle 69... ...y mediante el sistema de obra delegada de la provincia... ...se iluminó la plaza San Martín. En los últimos 12 meses se asfaltaron más de 60 cuadras... ...récord en la última década. Además con hormigón se pavimentaron los tramos de accesos... ...a los barrios Las Flores, Castelo, La Valle, Santa Clara... ...todos por la Ruta 1. También cumplimos con un antiguo objetivo... Se sumó la nueva metodología de pago con plazos acotados, que permitió sumar más alternativas sin dejar de lado el asfalto social. Continuamos el mejoramiento del espacio costero, utilizado por todos los vietnenses. En el mismo parque que inauguró el reloj del sol, diseñado por un astrólogo local, extendimos las veredas hacia el barrio San Martín, donde instalamos asadoras públicos y también hacia el Clunático de la ribera, con un nuevo talud y aceras. También se iluminará la costanera norte con recursos provinciales. Los accesos de la ciudad fueron sustancialmente mejorados. El Parque del Luar, Camino del Cóndor, el ingreso por el Puente Ferrocarretero y la Ruta Nacional 3 permiten otra vista. Resta mejorar el ingreso por la Ruta Provincial número 1. Continuamos la construcción de cordones cuneta en distintos barrios. Las obras constantes nos permitieron llegar a un 82% de la cobertura de este servicio en toda la ciudad, el doble que hace 10 años. La situación de desagües ha mejorado sustancialmente en los últimos tiempos. Antes las lluvias generaban cientos de evacuados. En el año pasado no se registraron casos. Sin embargo, continuaremos con algunos sectores críticos que requieren... Obras que fueron solicitadas por su envergadura a Nación y Provincia, como el sector norte, el sector de la estación de trenes, la calle Mata Negra, el Álvarez Guerrero y el San Roque. La culminación del canal Montenegro aliviará sustancialmente varias de estas zonas. Justamente a Nación y Provincia llevamos nuevamente las solicitudes para los estudios de las redes maestras de tres aspectos centrales en el crecimiento de esta ciudad, las cloacas, los pluviales y el agua. Hemos cumplido con una asignatura pendiente. Viedma, capital histórica de la Patagonia, cuenta con su cartel de bienvenida, colocamos otro en la costa, ideal para fotos turísticas. Continuamos con las obras de iluminación en los accesos a la ciudad, en los prallones deportivos, en las plazas, en sendas peatonales, semaforización en LED, de refuerzo en las redes barriales y en los ingresos a Viedma. Instalamos juegos infantiles, mejoramos las plazas y construimos playones deportivos en la totalidad de los barrios donde tenemos disponibilidad espacial. Solo en los últimos meses hicimos playones en el 30 de marzo en La Valle, Los Fresnos y José María Guido. Después de años de gestiones, la obra de refuncionalización de la calle de Buenos Aires es una realidad. permitirá jerarquizar el principal centro comercial vienmense otra demostración de las dificultades que implican algunas gestiones pero también de la importancia de no cejar en los objetivos es tiempo también de repensar otros corredores comerciales en la ciudad otra obra en edad es el centro de atención municipal del barrio La Valle, con financiamiento del BID el CAMU ...que brindará servicios de gran, a gran parte de la comunidad... ...será un lugar facilitador en un ámbito... ...que iremos dotando de capacidad operativa... ...maximizando sus posibilidades... ...la ciudad crece y requiere de otras respuestas... ...somos un municipio financieramente sañado... ...hace años, hace varios años que la deuda dejó un sistema... ...con incidencia en las políticas comunales... ...es cierto, sin embargo... que tenemos un déficit de maquinarias especialmente viales. Este año tenemos como objetivo buscar los mecanismos más apropiados para actualizar los equipos viales que nos permitan optimizar la prestación de servicio a los vecinos. Son muchas las demandas que exceden nuestra capacidad de respuesta en términos viales. Estamos trabajando para mejorar en el corto plazo con la incorporación de una batea el sellado de asfalto y apostamos a sumar más equipamiento que nos permita tareas más perdurables. Vamos a avanzar en la jerarquización de las arterias primarias de ingreso a la ciudad y de comunicación entre los barrios y el centro, con mejoramiento de calzada, señalización y nuevos sistemas de alumbrados. La ciudad creció y tiene sectores de travesías urbanas de alta velocidad que quedaron en el medio de su entramado. Por eso es necesario y es preciso continuar con la solución de nudos viales como realizamos en el barrio Castelo, los frenos y sonar puntos peligrosos como buchar y Ruta 1. Tenemos prevista la ampliación del cementerio, ya estamos ultimando la planificación de las obras que nos permitirán con una fuerte inversión la extensión de su capacidad por el próximo lustro. En cuanto a la basura... Tenemos claro que el servicio de recolección presenta serias deficiencias que se explican, entre otros factores, por la falta de renovación del equipamiento, algunas prácticas vecinales complejas de desarrollar y la superposición de servicios que en vez de complementar se confunden. En pocas semanas licitaremos nuevamente el servicio de recolección para Viedma y El Cóndor. Ya formulamos un pliego con exigencias que permitirán un sustancial mejoramiento en las prestaciones. Esta semana estará a la venta. En primer término, el nuevo servicio deberá contar con al menos tres camiones cero kilómetro. En segundo término, se exigirá una frecuencia de siete días semanales para los barrios Fonavi y de seis días para el resto de la ciudad. Es decir, se duplicará la frecuencia actual para la gran mayoría de los sectores. También tendremos en cuenta servicios periurbanos, llámese el Juncal y la Ruta 1. En tercer lugar, con sustento a una mejor flota y una mayor frecuencia, vamos hacia una, hacia una previsibilidad en horarios de recolección. Modificaremos los sistemas de recorrido y cada vecino sabrá con certeza la hora aproximada de que pasará por su casa. Para acompañar este objetivo, implementaremos un seguimiento satelital de los camiones que será accesible de nuestra página web. De esta forma, todos los vecinos podrán conocer exactamente el recorrido en tiempo real del camión de la basura. En lo referente a la prestación, implantaremos el servicio de cuadra limpia, que implica un compromiso del servicio, pero también de los vecinos. Los recorrectores retirarán la basura contenida de menos de 5 kilogramos de peso, es decir, que sólo se excluirá la basura voluminosa o la suelta, en donde se aplicarán las multas correspondientes. Todo lo demás se juntará y se llevará el camión. Estos servicios requerirán una fuerte inversión municipal. tendrán una contrapartida para el vecino el cumplimiento de las normas. por eso vamos a reforzar el sistema de inspectoría para castigar los incumplimientos. Para la basura voluminosa implementaremos puntos limpios fijos gratuitos. un sistema similar. a lo que teníamos en funcionamiento, pero en lugares predeterminados para darle mayor previsibilidad al vecino. Asimismo, continuaremos con los exitosos sistemas de reciclado de elementos como botellas plásticas, aceite vegetal usado, aluminio, papel, vidrios. Nuestro objetivo a futuro es establecer centros unificados de recepción de residuos especiales. Asimismo, vamos a rever la normativa para grandes generadores de residuos, estableciendo las diversas categorías, llámense restaurantes, llámense roticerías, llámense todo tipo de negocio que genere una mayor cantidad de residuos que el normal. Prontamente traeremos a debate al Consejo proyectos para incorporar al Código de Falta sanciones por carencia de higiene urbana, infracciones medioambientales y protección del alumbrado público, además de regular aún más la protección ambiental para la gestión de residuos sólidos urbanos. En cuanto a las ramas, antes que comience la época de poda, vamos a implementar un sistema de chipeo en la propia vía pública. Finalmente, con la ampliación del Ejido, vamos a debatir la prestación de servicios periurbanos y para centros turísticos en toda su amplitud. Es preciso que nos pongamos de acuerdo en distintos tipos de servicio. La ciudad se complejizó y es necesario generar opciones diferentes de la prestación, desde lo impositivo y desde el compromiso vecinal con los asentamientos periurbanos, con las villas turísticas, que a su vez deben diferenciarse en lo que, entre los que tienen residentes todo el año y los que, lo que requieren servicios más estacionales. Todo lo expuesto en materia de mejoramiento de los servicios de limpieza se complementará con nuevos pedidos de financiamiento para avanzar en la gestión integrada de residuos sólidos urbanos, cuyos primeros estudios contaron con aportes del BID. Con el fin de profundizar la participación ciudadana, y luego de haber logrado que cada vecino pudiera votar cerca de su domicilio, remitimos a este Consejo, eliberante un proyecto de ordenanza, para eliminar los padrones voluntarios para elecciones de las juntas vecinales, utilizando el último padrón general de las elecciones municipales. La cuestión del tránsito requiere un abordaje múltiple que involucre acciones de control, obras de infraestructura y cambio de conducta culturales arraigadas de los argentinos. Junto al programa de sema semaforización, de instalación de garitas céntricas y barriales, la señalización de prioridad de paso en las rotondas, continuaremos el programa de solución de nudos viales en distintos puntos. Se ha anunciado el objetivo ...de crear la Agencia Local de Seguridad Vial. Las acciones y esfuerzos que desde ellas se realicen... ...tendrán como misión la reducción de la tasa de siniestralidad en el ejido municipal... ...mediante la aplicación, promoción, coordinación, control y seguimiento... ...de las políticas de seguridad vial vigentes... ...de la aplicación de la normativa en materia de tránsito y transporte... ...y de toda otra que en el futuro se sancione a nivel local y nacional... poniendo de manifiesto las particularidades de nuestra ciudad, los peligros y las infracciones frecuentes. La relación con la Agencia Nacional de Seguridad Vial ha sido de respeto y cumplimiento con los convenios celebrados, pero esperamos además avanzar con nuevos desafíos como la incorporación de Viena al Sistema de Infracciones Nacionales, convenios para sumar mayor cantidad de vehículos para la fiscalización material de promoción y difusión y sumar nuevas tecnologías. Ya podemos hacer el examen online para obtener el carnet de conducir. Para aquellos presenciales el test se realiza sin el uso de papel y con corrección automática y en un futuro cercano con la agencia local de seguridad vial aspiramos a generar el centro municipal de emisión de licencias de conducir incorporando el cobro del trámite y la regresión médica en un mismo local. También licitamos el taller de verificación técnica obligatoria con un servicio de validez nacional al alcance de nuestros vecinos y que será parte del financiamiento de esta agencia vial local. En materia punitiva, debemos explorar alternativas que nos permitan acompañar el enorme crecimiento de la ciudad, de su parque automotor y de la cantidad de infracciones confeccionadas. Es preciso analizar determinadamente opciones que ya manejan otras ciudades, como la incorporación de fotomultas en sus distintas variantes, el análisis de la creación de un segundo juzgado de faltas y de lo normativo el desguace de, mosos, de mostos secuestradas luego de un tiempo. Ya incorporamos una grúa que será utilizada para los vehículos que se encuentren mal estacionados y perjudiquen a terceros, como aparcamiento en rampas laras, paradas de colectivo y de discapacitados. No es nuestro objetivo usarla con fines recaudatorios, por lo que no será utilizada para vehículos por falta de etiqueta. Durante el año pasado sumamos mayor seguridad para el pasajero del servicio de taxi, incorporando un código QR que permite a los usuarios de celulares conocer en tiempo real si el vehículo está autorizado y el nombre del conductor habilitado. En cuanto a la política de sanidad y control canino, el quirófano sumó interacción con las juntas vecinales, con las acciones protectoras de animales, y en dos sectores como el Penal 1, el Juncal, además de uno de los barrios, y el Cóndor. Este año, junto a Salud Pública, fuimos acá, a sector, a vacunar contra la rabia, y luego realizamos acciones antiparasitarias para todo tipo de mascotas. La inversión municipal en este marco es muy importante, por lo que mayores prestaciones corresponderán o deberán corresponderse con nuevas formas de ingreso al municipio. Se fortaleció el círculo virtuoso con el vecino. Se mantuvieron los índices de recaudación por tasa de limpieza y conservación de la vía pública superiores al 75%. Se mejoró el sistema de notificaciones y distribución de boletas traspasándolo al personal municipal. Se agregaron medios de pago electrónicos y servicios web para consultas de deudas. Se puso a disposición de los contribuyentes de deudas de tasas y mejoras con un plan de pago de doce cuotas que mantiene el recargo por mora para ser coherente con quien cumple el término, pero sin tener financiación. asimismo llevamos a cabo medidas judiciales para grandes morosos. Tuvimos un fructífero trabajo con la Cámara de Comercio que permitió, por ejemplo, simplificar los pagos de la tasa de seguridad e higiene y exigir que pobladores de otras ciudades tributen en viena. Vamos a seguir este año con esa labor junto a la entidad que nuclea los comercios para trabajar en un sistema simplificado de habilitaciones comerciales. Durante este año se apunta a que desde la web se pueda emitir las boletas de pago de todo tipo de tributo municipal y poder efectuar el pago, además de sumar la opción similar convenios de pago, la opción para simular convenios de pago, perdón. Asimismo y contribuyendo con la transparencia en la gestión pública, desde el portal web de la municipalidad, cualquier vecino puede consultar el estado de ubicación de un expediente que ha iniciado, así como conocer las licitaciones y compras que se encuentran en trámite o han sido adjudicadas. Durante este año se introducirán las mejoras necesarias para facilitar la consulta de pliego y resultados de los procesos de licitación. Estamos trabajando también en la integración de los libres de deuda para que pueda ser sacado en ventanilla única y como paso posterior podrá ser obtenido a través de la página web. Con relación a modernizar el Código de Habilitaciones Comerciales, se encuentra en el ámbito del Consejo Deliberante para su Tratamiento un proyecto que apunta en esa dirección y esperamos trabajar en conjunto durante este año. Siempre con el propósito de generar una mayor cercanía con el vecino, vamos a optimizar los actuales sistemas de atención, sumando mecanismos tecnológicos para la realización de reclamos. Esto todavía no lo tenemos terminado, pero serían los sistemas de consulta y reclamo para la municipalidad. En materia turística, hemos logrado una diversificación mayor lo que permitió un incremento de más del 40% de afluencia fuera de temporada, especialmente a través de la realización de eventos y productos como el avistaje de aves. Esta temporada estival mostró un turismo más austero, los campis se colmaron y en general un mayor cuidado en los gastos. Las cuentas de perfil muestran que se diversificaron los centros emisores y que creció el turismo internacional, alcanzando un 4% del total, atraído especialmente por la mayor colonia del oro barranquero del mundo, la reserva faunística Punta Bermeja y también eventos internacionales como la Patagones Vietnam, High Diving y la Regata del Río Negro. El fortalecimiento del turismo de eventos reconocido por el Improtur, ha permitido que en 2015 se desarrollaran en la ciudad más de 60 congresos, convenciones, jornadas, seminarios, encuestos culturales y deportivos de trascendencia. Vietma continuó con su participación en ferias nacionales e internacionales de todo el país. También tuvo un incremento en la presencia en medios nacionales y regionales especializados en turismo. Estamos incrementando los mecanismos de promoción, además de lo de siempre, realizados en mercados cercanos como Neuquén y Bahía Blanca, en función de los estudios realizados. Además, sumamos mayor presencia en las redes sociales, multiplicando los seguidores a través de la web. Lo hicimos luego de renovar la imagen institucional bajo el eslogan Patagonia Diversa. Estamos convencidos de que el turismo es cosa de todos, por eso, cientos de alumnos primarios participaron de las charlas de sensibilización y 200 personas en contacto con turistas asistieron a las capacitaciones. Justamente en el cóndor pudimos concretar obras de jerarquización, como el esperado reasfalto de la calle 69, el mejoramiento del arco de ingreso, la construcción de veredas, de acueductos de riego, extensión de la red de gas, se iluminó el acceso al cóndor por calle 59, se colocaron torres de iluminación en el mar, se realizó una manutención de más de 100 columnas de alumbrado en la costanera y en diversas arterias. El nuevo ejido... Permitirá el cóndor convertirse en el centro de servicio de una amplia zona marítima. Ya abrimos una oficina de informes en la lobería con muchos visitantes. Construimos la escalera en la bajada del espigón y la provincia licitó la pasarela puente. Hemos mejorado el alumbrado público en Bahía de Creek. También con ejecución municipal y financiamiento provincial... ...se licitó la construcción del esperado paseo de artesanos del cóndor... que se ubicará al lado de las casitas de los primeros pobladores con, un, con una inversión de casi 2 millones de pesos jerarquizará el centro comercial para fortalecer la inversión turística se profundizó y prorrogó la aplicación de la ordenanza de promoción de comercios en el cóndor con quitas impositivas para emprendimientos nuevos y que queden abiertos fuera de temporada para avanzar Para avanzar en obras costeras necesitamos certezas. Geólogos de universidades nacionales presentaron los primeros resultados de los estudios del cóndor para evaluar el comportamiento del mar con el propósito de optimizar la inversión pública en el pescadero y en las bajadas. En el mundo turístico de hoy, donde hay acceso a miles de lugares, se requiere de sitios, hechos o productos distintos. Por eso que venimos trabajando en la creación de productos y experiencias como los deportes de viento, el turismo de reuniones, el incipiente turismo energético en la lobería o los estudios que estamos realizando del turismo religioso. Estamos en la búsqueda de financiamiento para la construcción de una sala para al menos 200 personas y medianos centro y de personas y medianos centros de convenciones en la manzana del centro cultural que permita el turismo de eventos. Vamos a realizar una amplia convocatoria de actores políticos, vecinos y prestadores para la planificación y ejecución de productos en el nuevo Ejido, teniendo en cuenta su ecosistema y la fragilidad de su ambiente. Esta convocatoria tendrá en cuenta la prestación de servicios y también la difusión de la ruta de la costa como un símbolo de turismo sustentable por su especial naturaleza y proponiendo energías renovables para el crecimiento de la zona y el cuidado de su entorno. El nuevo organigrama integra el turismo y el desarrollo económico y el medio ambiente en un área común. El turismo representa para nosotros el equilibrio entre la preservación de nuestros recursos naturales, la posibilidad de generar trabajo y una fuente genuina de diversificación económica. El nuevo ejido impone una inversión integrada. Coherente con nuestra visión de gestión asociada, trabajamos permanentemente con las doce universidades nacionales con sede en invierno. Junto a, a instituciones provinciales en el parque industrial se hicieron obras de iluminación, un cuneta, agua cruda e inicio de bicicendas. También avanzamos en el proceso de inscripción del parque en el Registro Nacional de Parques Industriales y mantenemos el trabajo en la sustentación de las economías diversas que sostienen nuestro crecimiento. una fuerte expectativa con el IDEB y su valla de secano. Aspiramos a que con el futuro corrimiento de la, bandera, de la barrera sanitaria, tengamos la inteligencia de que los impactos económicos encuentren equilibrios en el consumo. En materia de tierra y vivienda, todos los esfuerzos de la tabla resultan hasta el momento insuficientes para todos los sectores sociales y etarios. Es preciso partir de la base que existe un déficit habitacional, entender y escuchar a la ciudadanía y como dirigentes buscar la mayor cantidad de soluciones. El Estado municipal ha mantenido en los últimos 12 años una fuerte incidencia en la generación de nuevos lotes. Aproximadamente 3.200 lotes nuevos se incorporaron a la oferta existente del 2003 a la fecha. La cifra comprende solo aquel suelo urbano ocioso en grandes extensiones incorporando efectivamente como soluciones habitacionales individuales y listas para construir. El Estado Municipal aportó aproximadamente 1.466 nuevos lotes y ahora incorporará 372 viviendas. Asimismo, en los últimos 12 años se incorporaron más viviendas 1.002 fueron construidas por el iPB, 46 por el PROCREAR en ejecución. Por su parte, el sector privado incorporó aproximadamente 670 lotes nuevos al crecimiento de la ciudad. De esta forma podemos concluir que el municipio aportó más de la mitad de los nuevos lotes que el Estado provincial, nacional e instituciones intermedias aportaron un tercio, la mayoría con viviendas. Y el desarrollo privado con fines de lucro solo desarrolló el 16% de la oferta total. Un ejemplo de ello es la costanera norte, utilizada a veces con ejemplo con poco conocimiento. Allí el sector privado desarrolló 250 lotes. ...y el Estado construyó 360 viviendas FONAVI. Sin embargo, la falta de acceso junto a otros procesos socioeconómicos... ...multiplicó las tomas en todo el país. En las ciudades más grandes de nuestra provincia, gobernadas por distintas fuerzas políticas... ...las usurpaciones se cuentan por decenas y sus habitantes por miles... ...lo que demuestra que no se trata de un fenómeno de un municipio en particular... Además de sumar más oferta para sectores populares y medios, es imprescindible que los representantes políticos nos pongamos de acuerdo en criterios comunes porque las tomas traen aparejado el peligro de obturar toda política habitacional. Si se usurpan terrenos apenas se compran o se usurpan viviendas antes de ser terminadas no habrá políticas factibles para ningún gobierno. Para poder llegar a un acuerdo suprapartidario, es preciso dejar las visiones cortoplacistas y chicaneras que miden todo con el doble estándar. Si me afecta a alguien de mi partido está mal y si afecta a otro se pasa por alto. Salvo rosas excepciones, eso ocurrió con la reciente usurpación de viviendas en el barrio 22 de Abril. Algunos muy apurados hace un tiempo por salir en la foto de entrega, Ahora critican lo hecho por el municipio de la justicia, habiendo hecho entrega en guarda. Algunos que en privado repurrieron las usurpaciones y no tuvieron el coraje de hacerlo público. Por eso quiero agradecer a las honrosas excepciones que, siendo de la oposición, declararon clara su postura. En los agradecimientos En los agradecimientos deseé incluir a la justicia, especialmente a través de Juez Musi y al Ministro de Seguridad que, junto a la policía, coló, colaboró para un logro inédito: recuperar casi las 200 viviendas usurpadas sin violencia. Los caminos, los caminos abiertos tras la usurpación eran todos espinosos. Ninguno era el ideal. Estoy convencido que tomamos por el mejor posible el que devolvió la confianza al vecino que cumplió y esperó. También para los obreros que necesitan continuar las viviendas. Lo hicimos con convicción, con firmeza. Nos queda mucho trabajo y muchas gestiones, pero con un convencimiento. Ponemos la cara. Cada casa tiene años atrás de gestiones, de viajes, de resolver problemas acuciantes como la inflación. ...la falta de materiales... ...el senador Pichetto... ...por haber trabajado codo a codo... ...es quien más conoce las múltiples gestiones... ...y las dificultades que surgieron... ...con el programa Techo Digno... ...en toda la provincia... ...está al tanto... ...de que somos uno de los mejores municipios... Reunidos ...que más avanzó... ...y ha trabajado junto a nosotros... ...para solucionar los retrasos de más de un año... ...por parte de Nación... ...para poder realizar los servicios... Finalmente, por las vicisitudes políticas del 2015, esos fondos no arribaron y por eso las viviendas no están en condiciones de habitabilidad. Hoy hemos seguido haciendo gestiones para que se haga efectivo este ítem del convenio firmado con Nación y ya hemos obtenido por parte de las nuevas autoridades certeza, de terminación de los servicios. Envíase más de un año el proyecto de cambios de paradigmas en la entrega de viviendas y espero que con el inicio de las sesiones pueda tener finalmente tratamiento para el procedimiento de adjudicación de las que faltan. Mientras, abriremos de manera inmediata la inscripción para los vecinos, garantizando una, una vez sancionada la norma, un procedimiento transparente y eficaz. Prontamente, Perdón, repito, iniciaremos el proceso de inscripción abierto y público para las 150 viviendas en inscripción. Estamos ultimando los detalles junto a la empresa estatal Altec para brindar transparencia y agilidad. Una vez entregadas las viviendas en ejecución, propondré que el recupero que se produzca sea destinado a crear suelo urbano e infraestructura de servicios para soluciones a más vecinos. A futuro, es preciso acompañar a las familias con mayor creatividad que simplemente la, la llave en mano, alcanzando soluciones para una demanda que también se diversificó y que exige desde la provincia y la Nación explorar nuevas posibilidades frente a la escasez de recursos. Seguramente es tiempo que participen ambos estamentos también en la financiación para la generación de más lotes que se busquen soluciones habitacionales tal vez más pequeñas o con terminaciones menores, pero que se multipliquen a un base de un costo final menor. De nuestra parte, junto a las soluciones propias, no cegaremos en golpear cada una de las puertas provinciales, nacionales e internacionales, a fin de buscar los recursos para los servicios básicos de todos los sectores. También es preciso explorar nuevamente este tipo de lógicas constructivas ligadas con la asociatividad. En este sentido, insistimos con las tierras de la unidad penal que además de generar lotes sociales, permitirán crear los espacios verdes y comunitarios que el barrio Álvarez Guerrero necesita. Agradecemos... Agradecemos las gestiones de senadores como Magdalena Darda y Miguel Pichetto que lograron la media sanción y necesitamos que la Cámara de Diputados haga lo propio. Ya fue presentado el diputado Sergio Whisky junto a otros objetivos para la ciudad. En materia de relación con los trabajadores siempre hemos apostado al diálogo y a la búsqueda de consenso entre los procesos de mejora salarial y de la carrera administrativa. Prueba de ello lo representa el aumento que ha registrado los sueldos básicos y el mínimo municipal. En efecto, desde abril de 2013 a la fecha, el haber mínimo municipal se ha incrementado en 246%. En ese periodo, el año pasado fue récord absoluto, con aumentos que superaron el 50% en las categorías iniciales. Este porcentaje supera ampliamente cualquier acuerdo privado o público de todo el país. Esta política salarial se ha dado también en el marco de una administración austera y responsable en el manejo de las finanzas públicas municipales, Improta a esta que seguiré sustentándose en las decisiones que se tomen en el quehacer municipal. Se destacan los procesos de pase a planta permanente, más de un centenar de contratados, lo que ha significado que de una planta de 455 agentes, hoy solo 50, tengan un contrato. Vamos a seguir este proceso de mejora que incluye también las condiciones de trabajo, la jerarquización del empleo municipal. Este año presenta complejidades que están a la vista de todos, por lo que requiere la máxima racionalidad de las partes, la búsqueda de soluciones creativas y el entendimiento de todas las mejoras conseguidas. Estamos convencidos que el municipio necesita fortalecer áreas de control operativo pero que no puede convertirse en una bolsa de trabajo o en un cobijo político. Me comprometo personalmente a ello y hago un pedido a todas las fuerzas políticas para que respalden y compartan esta tesitura. Observamos con satisfacción el maduro acompañamiento del justicialismo a las iniciativas parlamentarias del Gobierno Nacional. Vemos asimismo, sí como en otros municipios de nuestra provincia, ...gobernadas por el Frente para la Victoria... ...los ejecutivos impulsan medidas similares a las de en ...cuestiones como tarifa, viviendas, tasas, presupuesto... ...e incluso tiene posiciones mucho más rígidas... ...en temas complejos como las usurpaciones... ...he tenido excelentes conversaciones individuales... ...con concejales de la oposición... ...con muchas coincidencias conceptuales... ...y auguro que finalmente esas visiones compartidas... puedan ser trasladadas a una convivencia política respetuosa que no pierda de vista que el destinatario de nuestro accionar es el vecino. Con la fuerza que construimos una alternativa problemática de cara a la sociedad, aspiro también a conformar juntos una agenda común sin perder autorías, pero con la responsabilidad que nos exige ser gobierno. Con la provincia y con la nación tendremos el trabajo de saber gestionar, Estamos construyendo un buen vínculo con los organismos nacionales. Mantenemos una relación de trabajo permanente con el Gobierno Provincial, convencido de que es preciso priorizar las demandas públicas y el mejoramiento de la calidad de los reelegrinos. Con Patagones siento que comenzamos a trazar un camino que excede lo formal y lo institucional. Nos une una expectativa del país de forma de gobernar y de ver la realidad que sin duda redundará en éxitos comunes. A la ciudadanía, a los jóvenes, a los adultos, a los que tienen experiencia y a los que no, los insto a participar en política, a militar, a los que sientan vocación que lo hagan a través de los partidos políticos como herramientas democráticas, que su participación obligue a nuevas agendas, a la renovación no sólo de nombres sino de prácticas. A los vecinos les agradezco el acompañamiento les pido disculpas si algunas soluciones no llegan con la premura que todos querríamos, pero tengo claro que tierra y trabajo son las mayores demandas sociales y que tránsito y recolección de basura los pedidos más acuciantes. Les dejo mi compromiso ciudadano de trabajar incansablemente en pos de una mejora continua de todos los ámbitos de la vida diaria, de saber escuchar y corregir. Con la satisfacción de haber hecho mucho dentro de los recursos disponibles, con la obligación de las muchas cosas que faltan cambiar, pero con el orgullo compartido de vivir en una comunidad de brazos abiertos, los invito a seguir construyendo juntos una vida más diversa. Muchas gracias. de manera declaro formalmente inaugurado el vigésimo séptimo periodo de sesiones ordinarias de este consejo deliberante y que el trabajo conjunto nos sirva a todos